Y bienvenidos a una nueva Masterclass de Español en Pijama. Me habéis pillado, como siempre, en pijama, pero bueno, es que este es uno de mis pijamas favoritos y. tal vez tengo que recapacitar un poco si es que de verdad. ¿Tengo algún pijama favorito? Porque siempre digo que todos los pijamas son mi pijama favorito. Bueno, no sé. Es algo que me pasa siempre, ¿eh? Siempre lo que llevo, lo que tengo, lo último que consigo es, es mi favorito. Siempre es así. Pero este pijama es especialmente cómodo y bueno, es fresquito y calentito al mismo tiempo. Tiene un poco de todo. Mirad, hoy vengo a hablaros de un tema que creo que os va a parecer a todos muy interesante. A mí, por lo menos, me parece muy interesante y. No hemos hablado de ello hasta ahora. Supongo que muchos de vosotros ya os habréis dado cuenta de que los españoles hablamos muchísimo con las manos. De hecho, yo lo hago constantemente, hago muchísimos gestos, no solo con las manos, también con mi cara. Bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. Los gestos forman. Parte indudablemente de la forma de comunicarnos. Además, cada sociedad, cada país, cada cultura tiene sus propios gestos. Y eso no es ninguna tontería. Los gestos que hacemos cuando hablamos condicionan, sin lugar a dudas, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de hablar y siempre aportan algo. Cuando hablamos de aprender español, ya sabéis que yo siempre defiendo muchísimo que no solo hay que saber hablar español, no solo hay que conocer perfectamente la gramática y el vocabulario o las expresiones que necesitas, también hay que conocer la cultura. Y una parte fundamental de la que no habíamos hablado hasta ahora es conocer también cómo nos expresamos. De forma no verbal. Más allá de las palabras, más allá del vocabulario, más allá de nuestra forma de ser, nuestro humor, la forma en la que nos comunicamos con los demás en distintas situaciones, nuestros gestos. Todos estos gestos que hacemos cuando hablamos son fundamentales. Así que hoy te traigo un montón de gestos y hay muchísimos más, pero he tratado de buscar los que considero que son más útiles y que se utilizan más a menudo. Así que voy a usar todo el rato mis manos en este vídeo. Intenta adivinar los gestos de los que te voy a hablar. Voy a tratar de dejar unos segunditos antes de decirte qué gesto estoy haciendo para que puedas pensar un poco. Si lo necesitas, pausa el vídeo e intenta adivinar qué significan estos gestos. El primero es muy fácil. Si yo te hago así, ¿qué piensas que es? Un pequeño ejemplo. Bueno, ya sabes que ese. ¿Lo tienes? ¿Sí? Te lo digo ya, ¿eh? Significa tener la cara muy dura, ser un cara dura, ser un sinvergüenza, aprovecharte de la situación y todo esto. Si yo le digo a alguien, bueno, ya sabes que ese es. Estoy omitiendo la información porque no es necesario que lo diga con palabras. La otra persona ya va a entender perfectamente que me refiero a que es un caradura, a que se está aprovechando de la situación, a que es un sinvergüenza, a que. Depende del contexto. Y no solamente es una falta de respeto enorme, como que solo se lo puedes decir a alguien con quien tienes un problema, también a mis amigos. ¿Vale? Si, por ejemplo, mi amiga me dice mañana, oye, supongo que me recoges tú en el coche, ¿no? Yo puedo decirle, anda, mira tú, ¿eh? Pues estoy diciéndole que es una cara dura sin decírselo. Y es un gesto que utilizamos bastante. Podemos hacerlo así o así. No importa. Significa exactamente lo mismo. Tengo otro gesto que tal vez conozcas. Porque es bastante utilizado. No, no es algo muy rebuscado. Es este. Si hago así, ¿qué quiero decir? Como antes. Un pequeño ejemplo. Estoy con mi pareja en una comida familiar y quiero marcharme, pero no puedo decir en voz alta: Oye, vámonos, quiero irme ya. Y entonces, si nadie me ve, porque si ven el gesto todo el mundo sabe lo que significa, pero si no me ve nadie, puedo hacerle: Significa me voy, me voy. Ya sabes que irse, marcharse,、eh, de manera coloquial también puede decirse pirarse. Pirarse, irse de algún sitio. Si alguien me está molestando y estoy empezando a enfadarme, puedo hacerle ese gesto para que me deje tranquila y se largue de ahí. Marcharse, irse, que te pires, que te vayas, que me dejes tranquila. ¿Sabes? Estoy en una conversación con alguien y me está contando pues, que le va muy mal en su trabajo, por ejemplo, y le digo: ¿Sabes lo que tienes que hacer, no? Puerta. Irte, marcharte. Puerta. Cuando decimos eso, cuando decimos solamente puerta, también significa que te vayas, que te pires, que te largues, que te marches de allí. El siguiente gesto es muy fácil: es este. Este es mi gato. Creo que no sabe decirlo. No hay un gesto para eso, pero yo sé que está encantado de conoceros. Omali. Este gesto es muy sencillo. Significa ven, ven aquí. Pues el siguiente gesto está muy relacionado con este. Porque este gesto es como muy sencillo, por eso no te he dado casi tiempo para pensarlo. Es absurdo, ¿no? Así o así significa ven, ven aquí. El siguiente gesto es este. ¿Qué significará esto? Menos mal. Vamos a saludar a todo el mundo en el vídeo. Mira qué gato tengo. Está un poco cieguito. Pero es muy bueno y muy bonito. Te molesta la luz. Ay, qué lástima. <risa> Venga, corre, a jugar. Bueno, el caso es que, lo siento, bueno, ha sido un paréntesis pequeño, pero era muy importante conocer a mi gato y. y, y su culo. <risa> el caso es que, imaginaos que estoy con una amiga por ahí tomando algo, estamos separadas, entonces no podemos hablarnos, y ella desde lejos me hace así: Ven, ven aquí, y yo le hago. Significa después. Después. Espera, ahora voy. Después. Es un gesto que hacemos muchísimo. Y además, lo, lo interesante y lo más llamativo de todos estos gestos es que no necesitamos usar palabras para que el resto de, de nativos nos entiendan.、P、podemos casi tener una conversación solo con gestos, ¿sabéis? Es como. Vale, ok. <risa> Solo con gestos podemos decírnoslo todo. El siguiente gesto es muy, muy, muy curioso. No sé si lo habréis visto antes, no sé si lo conoceréis. De hecho, es que ni yo misma era tan consciente de que hacíamos este gesto hasta que pensé en, en tener esta clase. El gesto es este: los dedos se colocan así y hacemos así. ¿Qué significa esto? Este gesto es muy complicado porque también es difícil poner un ejemplo. Además, es de los pocos gestos que sí que acompañamos de, de una pregunta. La verdad es que no es habitual hacerlo simplemente, ¿no? Se podría hacer y la gente lo entiende. Es que ni siquiera los nativos son conscientes, nos, no, creo que no son verdaderamente conscientes de que entienden ese gesto, pero lo entienden. Y es. ¿Lo entiendes? ¿Lo pillas? Normalmente, como se usa en un contexto más coloquial, es lo pillas. Ya sabes que pillar algo significa entender algo. Entonces, ¿lo pillas?、Ah, María le dijo a Sofía que no podía venir a la fiesta porque tenía que ir a comer con su familia. Pero ya sabes que su familia está en Noruega. ¿Lo pillas? Bueno, pues estoy dando a entender que le ha mentido y en realidad sí que podía ir a la fiesta, pero no quería. Y este gesto significa. ¿Me entiendes? ¿Lo pillas? ¿Lo coges? Es un gesto curioso. ¿eh? Otro gesto que habréis visto un montón. Así. Hacemos así con la mano. Diría que se me ha escapado lo que quiere decir. Porque es que este gesto quiere decir exactamente eso. Puf. Uf. Madre mía. Madre mía. Pues se usa en un montón de situaciones, un montón de españoles lo, lo u s a pero yo diría que es un gesto como pff, la que se va a liar, pff, menudo problema, pff, verás lo que va a ocurrir mañana. Un ejemplo, ¿crees que el examen será difícil? Pff, creo que va a ser muy difícil. Es un gesto curioso que hacemos todo el rato. Estamos llegando al final de estos gestos que he elegido para esta ocasión. Este es muy fácil, entonces quiero preguntártelo así. ¿Cómo es el gesto para decir que alguien está loco? Creo que es muy fácil, así que probablemente puedas acertarlo. Además, en muchos países es, es igual. Está loco. En España también podemos hacerlo así, y no estoy segura si en todos los países también. Estás loco. Estás loco. Estás loco. Estás como una puñetera cabra. Se hace muchísimo. Y es curioso porque este gesto o este gesto es muy parecido a otro gesto que hacemos un montón que es este. ¿Qué significa esto? Un ejemplo muy, muy simple sería: Es que ese tío. O、oh, si tú ya sabes que ese. Es tonto. Eres tonto. O、oh, es que no entiendes las cosas o qué. No, no, no, no. ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿No, ¿No entiendes lo que te digo? ¿Eres tonto? Pues hacemos este gesto. Y se hace muchísimo. No somos conscientes, este gesto normalmente se suele acompañar de palabras, pero si tú le haces esto a alguien te entiende. Alguien te dice, como, ¡guau! He descubierto que el carbón es negro. Y tú le haces. Pues, hijo, pues, pues claro, pues es de lógica, pues eres tonto. <risa> Y el último gesto, lo voy a llamar el último gesto, pero en realidad son cuatro. Pero es que este último gesto es como muy parecido. Podemos decir cuatro cosas diferentes con un gesto muy parecido. ¿Qué significa esto? Así, como cerca de la boca. Hacemos así. Mira que ya es hora de. O voy a. Incluso si estoy muy lejos de alguien y no puedo utilizar ninguna palabra, puedo hacer let's. Este gesto también significa vamos. Entonces puedo hacer. Esto significa comer. Si yo le hago a alguien, significa vamos a comer. El de beber, lo siento, este se me acaba de ocurrir, es, es bastante diferente, pero también se usa mucho y es así. Así, así, algo así. Como la, así, echándose algo a la boca, como si fuera una botella. Esto significa beber. Y a veces podemos decir que alguien va borracho así. Ya sabes que ese va. borrachillo. <risa> El caso es que esto significa comer. Y cuando queremos expresar que lo que nos hemos comido está buenísimo, hacemos esto. Mamá, esto está de rechupete, de muerte. Buenísimo, exquisito. Y este que es muy parecido, tal vez lo conozcas. También usamos la mano así y hacemos este gesto. Ya sabes que esa. ¿Qué significa esto? Es muy fácil, ¿no? Creo que sí. Esto significa dinero: dinero. Tener dinero o ser muy caro. Depende del contexto. Si yo digo, ya sabes que esa chica, pues significa que tiene dinero. O si digo,、eh, bueno, al final no he comprado ese coche porque pues, es muy caro. Cuesta mucho dinero. Y otro gesto muy parecido, que sé que es muy raro, es este. Puedo hacerlo con una mano, puedo hacerlo con las dos manos. Es así como haciendo un poquito de pinza. Ese sitio estaba. El bar estaba así. El bar estaba así. Cuando hago así, quiero decir que hay mucha gente. O que algo está lleno. Depende de lo que esté hablando. Puedo decir: la universidad estaba el viernes así. Pues llena de gente. El sótano está así de cosas. Está así. Está lleno de cosas. Se entiende que el sótano de tu casa no va a estar lleno de gente. Entonces, por el contexto, sabemos que esto en ese caso pues no significa lleno de gente, sino lleno de cosas. El sótano está así, llenito de cosas. Nos vamos a pasar todo el día para arreglar ese sótano. Bueno! ¿Qué te han parecido estos gestos? Me parecen muy interesantes y es que también forman parte de la comunicación. Son solo gestos, pero si un nativo te ve a hacer alguno de esos gestos, pues entiende que lo comprendes mejor. Y es que todas estas cosas forman parte de la comunicación, porque la comunicación no verbal es fundamental. Ya sabéis que cada persona es un mundo, pero los españoles somos muy expresivos con los gestos. Es que, bueno, creo que. Estamos justo detrás de los italianos, ¿no? Habría, Tendría que buscar un ranking en internet de cómo vamos, pero creo que por encima de los españoles en cuanto a gestos y expresividad solo pueden estar los italianos. <risa> que si no me equivoco, no quiero que ninguno de vosotros, que ningún estudiante italiano se enfade conmigo, pero pienso que sí, ¿no? Que en Italia se hacen muchísimos gestos cuando se habla y hay muchísima cultura como esta de, de gestos que significan algo muy concreto y. Y muy preciso. Bueno, me parecía muy interesante este tema, tenía muchas ganas de hablaros de estos gestos y me encantaría saber cuáles os han sorprendido más, si conocíais algunos, si son todos completamente nuevos para vosotros, si alguno de estos gestos es igual en vuestro país o si hay alguno que os haya parecido rarísimo porque en vuestro país significa otra cosa completamente distinta. Me va a encantar saber eso, me parece un tema muy divertido, interesante y estaré encantada de leeros como siempre. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Espero vuestros mensajes, os sirven para practicar y así aprendemos todos juntos. Y nos vemos en la próxima Masterclass, ¿no? Alexa, di adiós. Hasta luego, aquí te espero. En la próxima Masterclass te espero. アディオス